Desde el rumbo del mar surgió la perla, que en el mar cariño fue la tiración, sus palmeras, sus campos, sus valles, los llevo grabando con adoración, y aunque el destino nos tenga separados, aquí en mi alma no dejaré un momento de bendecirte e idolatrarte, porque tú eres mi inspiración. Ту ересь ла Pude estaré un momento de bendecirte pedido la calle, porque tú eres mi aspiración, eres la reina nada